del infierno cuánto te odio y te desprecio Maldita sanguijuela Maldita cucaracha que infectas donde picas E que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Comparado contigo se queda muy chiquito